con 06, sigue ventosa y calurosa la mañana. Vamos a conversar unos minutos ahora con Adrián Pérez Aviaga, el expresidente de la Cámara Pampeana de la Construcción. Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cintia, ¿cómo estás vos? Más o menos, qué decirte con todos estos anuncios que venimos, este no sé, eh, lo que nos va a pasar el 10 de diciembre va a ser por lo menos raro y, y dificultoso. ¿Cómo la ven ustedes desde la Cámara de la Construcción Pampeana frente a los anuncios de cero obra pública? Mira evidentemente, como en todo el país, todo la, el rubro de la construcción está muy preocupado, muy, muy preocupado, el, el gran porcentaje de las empresas constructoras del país dedican a la Secretaría de Obras uh -huh. por lo tanto estos anuncios y desanuncios y que el presidente diga una cosa el futuro presidente diga una cosa en un día y en el mismo día el futuro Secretario de Obras Públicas les diga lo que dijo bueno nada, te mantiene en un estado de incertidumbre tal que no sabés digamos, cómo pararte en esta situación, ¿no? ¿Cuántas pymes, ¿Cuántas pymes hay acá en la provincia, pymes de la construcción? Mirá, en total no te lo podría decir, yo te puedo decir las que están inscritas en la Cámara, en sí. la Cámara son, a, son aproximadamente 15 empresas, y en el registro de licitadores deben rondar las 30 y pico de empresas, cálculo yo, 30, uh -huh. ¿no? total. ¿Y más o menos tienen eh, medido qué cantidad de puestos de trabajo generaron durante estos años? La, la industria de la construcción en la provincia de La Pampa tiene un promedio normal entre 7000 y 8000 empleados. 7000 y 8000 empleados. Y durante claro. el, el periodo este de Alberto Fernández, en el que eh, por lo menos desde Obras Públicas de la provincia han dicho que han llegado este, bueno, muchísimas, muchísimos programas de obra. Ustedes este pudieron verlo a eso pudieron comprobarlo? Sí, sí, eh, nosotros tenemos esta, a, a este momento tenemos mucha cantidad de trabajo. Pero bueno, la incertidumbre se genera a partir de que dicen que no van a, a continuar con las obras. Pero vos las obras tenés, vos tenés tres tipos de obras, ¿no? más allá del, del futuro que no haya licitaciones. Entonces podemos categorizarlo en, en, en tres tipos de obras. Obras que financia directamente la Nación, o sea que no pasan por la provincia. Obras que la provincia firma un convenio con Nación de financiamiento y el contrato la lo hace la provincia, pero con financiamiento de nación, y las obras que contrata y financia la provincia sola, que no interviene en absoluta, uh -huh. absoluta la nación. Bueno, el gobernador dijo que toda aquella obra donde este, haya intervenido la provincia, o sea, en el segundo o bueno, en el tercer caso, las obras la va a pagar la, la provincia de La Pampa. O sea que todos aquellos contratos que nosotros tengamos firmados con la provincia de La Pampa, independientemente de donde venga la financiación, este la obra va a continuar. Uh -huh. Bueno, eso nos da una, una cierta tranquilidad respecto a un gran grupo de obras y un gran grupo de empresas. El tema que también hay obras como los Procrear, que son obras que financia directamente Nación y que no interviene la provincia de La Pampa. Bueno, esas obras, que son obras grandes y tanto en la localidad de de General Pico, como Santa Rosa y Tuay, bueno, nada, no sabemos qué es lo que va a suceder. Claro. No sabemos. Entonces, bueno, ahí hay mucha gente asleada, son son muchas cantidades de viviendas, este, bueno, nada, es una incertidumbre muy grande para las empresas de acá, ¿no? ¿Ya se han reunido a hablar con algún dirigente, con el Ministro de Obras Públicas? Eh, para... No, tenemos solicitado una reunión para analizar el Bueno, la situación y ver el, el, el presupuesto del año que viene como ha quedado ¿sí? uh -huh. este pero no todavía no, no lo hemos tenido uh -huh. da la impresión de que eh, a ver que Javier mileo en la libertad avanza hizo campaña diciendo todo esto digo que era algo que se sabía que iba a pasar o con lo que iban a avanzar y que de todas maneras eh, bueno obtuvieron una altísima legitimidad en las urnas ¿Cómo, digamos, ¿Cómo evalúan eso ustedes frente a que, que digamos los laburantes de la construcción son eh, este, laburantes eh, en general de las clases populares, pobres? Sí, este, lo más preocupante de todas esas situación es que todos, todos nuestros trabajadores eh, son más vulnerables que aquellos que no tienen trabajo, porque todos nuestros trabajadores... Digamos, ellos viven del sueldo que, que, que ganan uh -huh. y no tienen ninguna otra contención social. Porque son empleados que están en blanco, claro. por lo tanto no, no tienen ninguna otra condición. Eh, al, al quedarse sin trabajo, quedan más desprotegidos que todos los demás. Claro, son este familias que no reciben aguache, que no reciben ningún tipo de potencial trabajo, ni subsidio, ni nada de eso y es, eh, por eso digo se crea una nueva eh, categoría de pobre en esta en esta circunstancia cuando éste se separa una industria sí. o, o como como es la cómo es la construcción, la construcción. Sí, bueno. no solamente no solamente digamos la, la, la construcción a nivel nacional eh, emplea aproximadamente puestos directos de trabajo unos 450.000, mil 450 400 claro. empleados de esos 300.000 y de esos 470.000, 300.000 eh, son empleados directamente con la obra pública, relacionados con la obra pública. Uh -huh. Y aparte vos tenés todos los puestos de trabajo que genera toda nuestra actividad, desde la fabricación de ladrillos, cemento, bueno, todo sí, lo que sí. vosotros ocurre. ¿no? Desde las ferreterías hasta los corralones. O sea que un impacto tan grande sobre sobre la obra pública este bueno puede generar un perjuicio muy grande. Queremos esperar a ver qué pasa, este, a ver cómo se aplica el teorema de Baglini en eso, ¿no? Este, a ver que quede realmente, podríamos también todo todo lo que se dice o todo lo que dijo de, respecto al método eh, o el sistema chileno, bueno, eso está contando, digamos, la versión desinterpreta que, que no hay obra pública, no es así, digamos, el método chileno, nosotros en la Argentina el promedio de inversión pública, este en obra pública ronda el 1,5 y el 2% de PBI. En Chile es el 2,5% para obra pública como se hace en la Argentina, ¿sí? Más un plus de casi un punto adicional para obras de este tipo de PPP o concesiones de servicios públicos, que son aquellas obras que son rentables para las empresas, ¿no? la, alguien que pueda poner el capital para hacer la obra y pueda recuperar O sea que el método de la chilena en realidad no se tendría que estar dando más trabajo del que tenemos, si fuera así. Uf. Entonces, bueno, por eso, todas estas con grandes contradicciones este que son discursos y que en realidad no es lo que dice el discurso, este, bueno, es lo que nos tiene extremadamente preocupados, digamos, ¿no? Este, en, en la Cámara Argentina de la construcción también el destrato que está sufriendo la Cámara, porque la Cámara Argentina de la Constitución son 1.750 empresas, más o menos, de las cuales el 95% de las empresas son pymes. Solamente el 5% de las empresas son empresas grandes. Y todo lo que se le achaca, o se le dice a la Cámara, este, es de un grupo de empresas que han hecho... Sí, que bueno, están en juicio, hay que comprobar si lo han hecho o no lo han hecho este pero es un grupo de empresas obviamente de las grandes por fuera de la cámara Entonces, todo este destrato hacia una institución este generando una imagen negativa a a todo a todas las empresas del país que trabajamos dentro de la cámara decir, no nos causa mucha gracia uh -huh. digamos, Sí, tenemos... empresas prebendarias, dice, empresarios prebendarios. Ah, ah por eso. Dice eh, eh, Yo no digo que no los haya, pero son empresarios, no es la cámara. Mhm. Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. la cámara representa insisto a empresas de todo el país y empresas chiquitas empresas como medianas como las podemos tener en la Pampa en la pampa tenemos chiquitas medianas grandes empresas acá en la pampa no hay digamos en comparación con la que son las empresas grandes de buenos aires ¿no? uh -huh. este, y que nos vemos digamos este atacado por algo que nosotros no tenemos nada que ver y que no funciona así y aparte se si ataca a un más allá de la cámara se ataca a un, a un sector donde 1.700 somos las inscriptas, pero en la, en la República Argentina hay 2.600, 2.700 empresas constructoras. O sea, uh -huh. las otras 1.000 empresas también. Pero bueno, nada, no. no. Bueno, el ánimo es este el, el que te escucho a vos, el que el que escucho a cada uno de los sectores que eh, generan empleo. Eh, y la verdad es que estamos todos más o menos en la misma con, frente a esta situación, pero bueno, este uno entonces empieza a, a preguntarse de dónde salió tanta legitimación, cómo ganó con tantos millones de votos una persona que pone en riesgo justamente lo más básico, que es la, el, el alimento de, del pueblo argentino. Adrián, vamos a seguir conversando seguramente. Bueno, muy bien, bárbaro, sin día. Hasta luego. Sí, hasta luego. Ahí conversábamos con Adrián Pérez Aviaga, presidente de la Cámara Pampeana de la Construcción, ya escuchaban el tono, eh, no es solamente de incertidumbre, sino de pesadumbre, son 7.000 puestos de trabajo y, y es este la obra pública además no es un, una caja vacía, adentro pasan cosas, cuando uno construye 168 viviendas para un procrear, adentro vive gente, no es que se construye y queda el muerto ahí, Adentro vive gente, adentro de, de, de los hospitales públicos se atiende gente. Eh, terminar con la obra pública es terminar con el Estado como garante de servicios, garante de derechos, garante de bienestares y además terminar con, en la provincia de La Pampa, 7.000 puestos de trabajo. Para nosotros eso es sustantivo. Eh, Sinceramente 7000 directos y después los corralones y después las ferreterías y después las pinturerías y después este, la, lo, los que venden chapas y los que venden cerámicos. Bueno, 11 con 17.